p u l e v a r del Jazz con Javier Domínguez. jazz con javier d o m í n g u e z manteca manteca manteca manteca d i z z y john bergs d i z z y gillespie manteca azúcar azúcar no <risa> eh, grande, grande donde los haya el genial John Bergs Dizzy Gillespie, a quien tuve el honor de acompañar en más de alguna ocasión, con quien tengo el inmenso honor de estar en algunas fotografías y haberlo sentido algunas veces salir al escenario y empezar justo. con este tema que era toda una puesta en escena era todo un símbolo era una forma de decir aquí está d i z z y aquí está el loco d i z z y el divertido el fantástico el increíble el único d i z z y Gillespie el de la trompeta hacia arriba el de El del broche en el corazón siempre llevaba colgado un broche de oro en el corazón. Bueno, era una especie de piedra, como un pedrusco gordo en el corazón. Y esa trompeta angulada mirando justo al cielo o a los infiernos. Yo no sé muy bien cuál es la posición de los cielos y de los infiernos. Puede ser que los infiernos estén allí arriba y los cielos allí abajo, yo qué sé. Donde, donde mira esa trompeta, desde luego es un lugar venerable y maravilloso, increíble, y fantástico. 100 años cumple también John Bex Dizzy Gillespie y por eso esta noche arrancamos, arranco con él para rendir un homenaje en esta nuestra primera hora de madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, para recordar a este genio. os aseguro que es de los personajes que guardo pues un recuerdo más más grande por muchas razones porque lo tengo en, lo tengo en mi mesa de trabajo、eh, donde pues hay un recorte de periódico、eh, y <ríe> estamos los dos con nuestras respectivas boinas yo con la mía y él con la suya y、eh, Bueno, un tipo increíble, un tipo genial, un tipo maravilloso. Y no hay mucho más que contar de él. Él fue uno de los que revolucionó el jazz, inventó un lenguaje nuevo, junto a su hermano querido Charlie Parker, Charlie Bird Parker, el pájaro, inventaron el Bob. Que, que, bueno, pues hay mucha historia sobre lo que es el Bob, pero desde luego algo realmente importante. Fantástico. food, ask if lie, Now I'm gonna tell you too. guy who had some brand new tricks played his horn with some crazy licks the thing that made him such a flop、Or、was he beeped when he should have bopped this same old cat got right up on the stand but he couldn't seem to dig the band thought he was the cream of the crop but he beeped when he should have bopped all the cats gathered around to see what he was trying to prove but anyone could plainly see that he was dragging them out of the groove. At last the leader turned around and said, Listen, Pops, you had better stop. Oh, there you go, you did it again. You just beeped when you shouldn't have bopped. や、oh, you you oh, a medianoche、En Radio Andalucía Información。 con combos grandes o con combos pequeños este tipo llena todo un espacio inmenso un auténtico paraíso john bergs dizzy gillespie el loco el increíble el fantástico ese de la trompeta hacia arriba y los mofletes muy gordos le reconoces has visto alguna foto de él? esa es su voz esa es su voz Sí <ríe> y su boca como una especie de, de bueno una los mofletes enormemente grandes q u é ternura a mí me a mí siempre me bueno nunca nunca lo dije acá no se ve así porque pero, pero me, me, es una figura que me evoca ternura, evoca en mí ternura. Un tipo así, con sus、eh, muy... Se, se veía mucho la, la mano de Lorraine detrás suya, sobre él.、Eh, esa, ese hombre necesitado de una mano femenina, en este caso de su dulce Lorraine, que le arreglaba muy bien las camisas cuando no llevaba corbatas. y las chaquetas iban impecables, redondas, y, y era, era casi casi un, <ríe> un pincel, bajito y regordete como, como él es, pero genial, y elegante, por supuesto que sí, con su gorra de, sus gorras de franela y de cuadro que eran preciosas y que son preciosas, y su colgante de oro, que era como una especie de, no era una llave, parecía una llave, era como una especie de, e de... r a una cosa redonda y gorda no, yo la tengo la tengo en mi cabeza l a tengo además en las fotos aparece la el colgante de dice el oro en en el pecho y también en su corazón y en sus ideas y en su trompeta e s a trompeta angulada que una vez se le cayó y se le rompió alguien cayó sobre la trompeta y la, la y entonces y tocó y le gustó el sonido imaginando que podía sonar aquello podía sonar a, a gritos pero pero cuando se dio cuenta de que de que entendía mejor la la el sonido salía de mejor forma、uh, estando angulado que, que recta y de hecho no recuerdo a partir de él es, sus, sus discípulos casi todos Desde Quincy Jones, pasando por un montón, ya utilizaron la trompeta angulada. Pero hace 100 años que vino a este nuestro mundo, el mundo del jazz, y seguirá c i e n e s y c i e n e s y c i e n e s de años más siendo una auténtica gran luminaria en el universo de la música, en el universo de la creatividad, en el universo de la imaginación y en el universo de las rupturas y de las revoluciones. Él junto a algunos otros descubrieron e inventaron un nuevo lenguaje. e m a m o c a up. Look at m up.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 y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d y a d d yaddo, yaddo, a d y a o o y a a d d o a d a d d o a d d o a d d o a d d o a d o o y y o o y o o y Scat but, ooh ooh ooh, you got me bebopping too. Say A-E, who b o u g h t you? You say something new. A-A,、eh, eh, ooh ooh, E-E, you got me bebopping too. <laughs> I hear it every day, no matter where I go. When I get home late at night, There you sit with it on your radio. Say, hey, e eh, w h pops you? Always remind me of you. Hey, hey. Ooh, ooh. e e ooh, ooh, ee, you got me bebopping too. Day, no matter where I go. When I come home late at night, there you sit with it on your radio. Say hey, who bops you? Always reminds me of you. Eh eh. o o h o o h I'm uh. Uh u b Uh los y c a d i l l a c todos todos les respetamos con auténtica veneración con un enorme cariño con un enorme respeto a un hombre grande a un hombre extraordinario a un hombre bueno a un gran tipo un extraordinario tipo llamado d i z z y g i l l espi e John Bergs, d i s n y Gillespie, ese trompetista que suena debajo de mi voz y que llenaría cualquier silencio para evocar raíces, negritud, armonías, encuentros, amor, cariño, afecto, solidaridad y tantas y tantas y tantas historias maravillosas. Cumple cien años, en este año cumple cien años y por eso está aquí. y por eso por eso le queremos tanto en la comunidad del jazz porque era un hombre y es un hombre y será siempre un hombre enormemente respetable y respetado una auténtica luz donde quiera que haya una mínima sombra s w e e t l o v e s w e e t c a d i l l ac Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz. Esta primera hora con d i z z y La segunda, la segunda con, ahora te lo cuento. Quiero estar con él hasta el último instante. Como un padre para t o d o Oh, c a d i l l a c s never d i e Están juntos ella y d i z z y ella ayer celebramos 100 años hoy con d i z z y ahora juntos este es el universo de jazz esta es la casa de los espíritus este es el territorio de los grandes y de las grandes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 Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. del jazz con Javier Domínguez música de los cuarenta cincuenta música de b e b o ó el estilo que revolucionó aquellos años entre Dizzy Gillespie y Charlie Parker y en un lugar de honor, porque además es así, en un lugar de honor un gran hombre, un gran músico, un hombre realmente extraordinario llamado Saddameron, más exactamente se llamaba Sadly Evy i p i c k Cameron, apodado That. Músico, compositor, pianista, ese pianista que suena debajo de mi voz acompañando a esa formación en, en s e x t e t o donde realmente se expresan con libertad, se expresan con, con armonías, con rupturas, con, bueno,、pues、con esas formas realmente geniales que representa el bop, el bebop, donde los vientos tienen una presencia importantísima. Bueno, pues SAT también cumple 100 años en este año en el que estamos. También es destinatario de un lugar en nuestro Olimpo y también merece que le recordemos en nuestro bulevar para, bueno, pues、eh, el honor de cumplir 100 años hace que, que tenga derecho pleno a, a que esté aquí, como es lógico. Y entonces en esa, en esa selección de músicos centenarios, Pues él tiene un lugar de honor, sin duda que la tiene.、Eh, estuvo presente en muchas movidas. Él fue músico de...、Um, compañero de, por ejemplo,、um, como miembro de bandas, fue arreglista y, y compositor para Para Cam Basie, o para Dizzy, o para Billy Eckstein, o también para Sarah, para Sarah Bound. Y también,、eh, digamos, a sus pechos hubo un tipo que realmente hizo con él muchas cosas, que fue nuestro ilustrísimo Benny g o l s o n el gran Benny g o l s o n que es amigo, como sabéis, del Boulevard del Jazz. También tuvo r estrecha relación con músicos como Sonny Rollins, o Dexter, o Miles, o Fats, o John Coltrane. Lo iremos en esta hora que, que le dedicamos aquí en nuestro bulevar, justo con dos de los grandes maestros citados, o sea, con John Coltrane y con Miles. Honor a quien honor merece, honor para este extraordinario compositor, arreglista y pianista llamado s a t Dameron, que tal día, tal día no, tal año como este cumpliría 100 años. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Dameronia, Dameronia, como podéis imaginar. el título de este tema tiene que ver lógicamente con el apellido de nuestro hombre、eh, dad dameron tadeo dameron yo creo que tadeo e s e es el dad sí porque en realidad él era tadley tadley tadley t a d e o tadley taddeo no lo tengo muy claro pero bien da igual un tipo un canijo maravilloso un flaco pianista un extraordinario compositor Un hombre para sus compañeros de época、eh, enorme y grande, un gran arreglista también y、mm, centenario. Y por eso está esta noche aquí, porque es centenario como todos, a todos los que estamos dedicando y recordando en estas fechas,、mm, por ninguna razón en especial, sino porque siempre es buen momento para recordar a los centenarios. Los recordaré también en el verano,、uh, los que faltan y algunos más. O también repetiré con los que ya hemos estado o iremos descubriendo en semanas siguientes.、Um, hay que citar, dentro de la gran obra compositiva de d a d Dameron,、um, músicas para grandes maestros, sin duda.、Um, desde Miles, a quien, con quien vamos a sentirlo, dentro de un momento como John Coltrane con quien también le vamos a sentir justo después de estas torpes palabras、eh, cuando lleguen nuestras horarias y proceda que va a proceder ya mismo <risa> por cierto va a proceder ya mismo y vamos a recordar justo al, al maestro d a m e r o n con, con John Coltrane y también después con, con Miles Y por supuesto será diferente el posicionamiento del piano con un saxofonista tenor o con un trompetista. Y espero que notéis, notéis la diferencia porque siempre seguirán existiendo las claves fundamentales y básicas de lo que es el estilo bebop, el estilo de los años 40. Este es el maestro Dad Damelon con el gigante y fantástico John Coltrane. Este es t h a d Dameron con John Coltrane, con el g e n i o y maestro del saxo t e n o r Y este es t h a d Dameron con el g e n i o y maestro de la trompeta, Miles. Chaque país, chaque époque, a son génie propre, y la musique como l'architecture, en élimage, es e témoignage perpétuel. Le p l e n chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la s e n s i b i l i d a spirituelle de Mozart, e Tout cela reflète l'histoire de l'esprit, et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'homme. Alors que vous e s p é r a i z avec le XXe siècle, des grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle, de la machine, la musique livrée aux mains d'experts d'alchimistes se confinaient dans des alambiques t r a n s issue. t Mais voici un orchestre qui apparaît. Je laisse à nouveau le micro à mon ami Gulaz. Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damon et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Damon au piano, Stylin à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny c l a s s un des deux meilleurs drummers probablement de l'époque actuelle. 全然。 ブラックスピアン・アリズムバー・タイ・ダー l ン、v r a n t La o r g n n i i s a la t o plus moderne du jazz. Cet orchestre est composé de t a g d a m o n un des pianistes de l'école moderne, Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophoniste ténor du fameux Gillespie, notre ami Kenny Clark à la batterie et Stila à la basse. de Tad Damron et Miles Davis que vous avez entendu dans des improvisations de style tout à fait moderne. Así de bien, así de muy bien suena d o d d a m e r o n con John Coltrane. Y antes en ese tributo y ese homenaje a los viejos compañeros de la radio francesa,、eh, los originarios eh, eh, Philippe a c h i f r a n ç o i s n t e r etc. etc.、Oh, un gusto, <ríe> un gusto y una emoción sentir esa vieja radio francesa que cuando yo era muy pequeño buscaba ponía la mano en aquel viejo cacharro que era pues todo un aparato enorme con con la telita amarilla y si ponías la mano servía de antena y se oía muy bien france n t e r como se oía radio parís aquí a q u í parís manuel d agustín o r a c o r d á i s os acordáis los contra <ríe> aquí parís manuel de agustín bueno pues con la emoción que producen e s a s músicas con el gusto por、eh, haber recuperado un centenario maravilloso como es、eh, como es da dameron un hombre que tal año como hoy pues cumple 100 y entonces forma parte de la nómina de los viejos centenarios Que viven en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Allí están. De vez en cuando, en algún rincón, le encuentras haciendo ensayos y haciendo pruebas y haciendo arreglos sobre viejos temas, sobre viejos estándares,、eh, con un saxo maldito, con un trompetista、eh, con sordina o sin sordina, o con alguna voz que tararea. cualquiera de las baladas como el d o n Blame y o el、eh, Good Bait o el, el Lady Bird, cualquiera de los viejos estándares maravillosos que arregló y compuso el gran Dad. Dad Dameron. Ha sido, por supuesto, un enorme placer compartir este pedacito de madrugada aquí en Radio Andalucía Información en nuestro Boulevard del Jazz. Y fue tu amigo Javier Domínguez quien te acompañó en el control, en la producción y al micrófono. Y quien te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo alrededor de la madrugada, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Y después será la madrugada del domingo al lunes, cuando ya sea lunes, también alrededor de la madrugada. Y si no, cualquier día, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, con el podcast de Ray, de Canal Sur Radio, buscas Radio a la Carta, buscas el Boulevard del Jazz y podrás sentir tu música, mi música, nuestra música y podrás recordar conmigo a este maravilloso saxofonista que es John Coltrane o a ese pianista genial que le acompaña, que no es otro. sino el viejo centenario, aunque John Coltrane también También celebra cosas, celebra justamente...、Excuse. Don't blame me. me. C'est la radio de France. France Inter. Miles. Miles. Avec la Dame Ron, el piano. ジェンズ・ジェンズ・ボディ、テノ・サクソフォン。